Esto que ves aquí es una de las máquinas más curiosas de la industria. Acoplados a modernos camiones, parecen enormes dedos mecánicos, pero ¿qué son? Se trata de un remolque con piso móvil llamado Walking Floor. Curiosamente permite cargar y descargar materiales automáticamente. ¿Lo conocías?